Un Lugar en el que la inspiración nos encuentra disfrutando los mejores discos. Los sonidos de una época en el aire. Vender FM 80, 90 y pop. www.facebook.com. m barra Vender f